Seguimos en La Venganza Será Terrible. Seguimos en La Venganza Será Terrible. Con nuestra habitual sección La Casa Me Tiene Podrida, o el ama de casa es también un ser humano, o Cómo Sufrimos Las Madres. Nuestra habitual sección dedicada a la mujer argentina. Y tenemos monografías de toda índole para mejorar la vida de la mujer, si es que a usted le parece que esto es vida. Por ejemplo, Adiós a las Manchas de Humedad adiós adiós Ciao. adiós adiós adiós hay una obra de horacio ferrer donde uno de los personajes es una mancha de humedad que la vida no hay en la mancha de humedad que hay ahí que habla y que dice los usos feo para que lo llamen como actor no eh, está muy bien <risa> hice, ya se llamamos para... mancha de humedad sí, en, el, en, para de ferrer, en el currículum claro. bueno entonces dejemos la mano no, con la hora de no, no, no. una presencia no no las aves enfermedades de las aves Eh, o oh, si no traje de baño que disimulan defectos ¿cómo va a disimular defectos? porque es que uno es amarrete <risa> señora señora ¿qué dice? comprar un traje de baño no es una tarea fácil mm. encerradas en el probador de la boutique qué película oh con oh, Julia Roberts sí Nos miramos una y otra vez en el espejo, amiga, sin que ningún modelo nos convenza. Bueno, que no nos convence en nuestra barriga, amiga. Este rito, enterito... No, ¿Cómo este mas... rito... ¿Cuál? Este. Se repite año tras año. Sí, este. Eh, cuando luego de esconder durante varios meses el cuerpo, bajo tolenadas de ropa, señora... Eh, nos encontramos de golpe frente a él, frente al cuerpo. Sí. Y, y, y lo mismo que le pasa a su novio, señora. No se desanime, señora. Señora, se fue. Yo creo que eh, yo creo que el éxito de una buena boutique que venda mayas es poca luz en el probador, ¿no? Eh, o ninguna. Sí, y sacar el espejo también. Y acá también. dice, no se desanime, eh. Solo es cuestión de tener presentes ciertas pautas a la hora de comprar, a fin de elegir el modelo que más la favorezca, ¿eh? Y aquí vienen los consejos. Mucho gusto. Encantado, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Si usted tiene mucho gusto, señora, llame. <risa> Necesitará un modelo que realce, que recontraalce... <risa> y sostenga el busto, el busto de Urquiza sí. transformando así un problema en un punto fuerte no. eh, <risa> los corpiños armados si, sí, porque uno no se puede salir a la cama no, menos iba la Brisco eh, eh. sí. usted Yo, Alejandro fue vendedor en una boutique de corpiños eh, armados, no, efectivamente eh, eh, sí. eh, armados con dos ametralladores sí. se disparaban apretando los brazos ¿no? sí los corpiños armados eh, o oh, aquellos que presentan Canesú, Messier canesú, canesú, con Fidel sí, Pintos, sí, sí. son los que mejor le sentarán. Eh, ¿Le tiene que sentar? Encima. Eh, sí, bueno, eh, poco gusto. Ahí ah, está el no problema. No claro. Opte por los enterizos drapeados o los bikinis con corpiño de alambre. Sí. Mm... O el, o el... Onda tapa de sidra. Sí. Es más, puede recolectar en las fiesta Las tapas que van quedando, no claro. pasarse uno Claro, va recolectando y lo va a sí, lo va armando. Mm. También el papel de diario me parece que ayuda También, ¿no? en en el papel caso... de diario Lo único que hace es un poco de ruido, sí. porque, bueno, ruido. Eh, Cuando si su novio <risas> se pasa Y guarda si se va a meter en el agua ¿no? la... Sí, sí le... Más si es papel de diario, empieza la tinta. Claro, ¿cabes? va a entrar con un 110 y va a salir con un 80. Si su problema, en cambio, es la cintura ancha, señora, eh, elija bikini de cintura alta, en cualquier lugar. puede meter. Es la ventaja de tener cintura ancha, que la tiene donde quiere. <risa> empezar a donde a usted le gusta. ¿eh? <risa> Señora, busque algún modelo cruzado. Sí. Algún modelo que esté medio... Medio eh, loco. Eh, medio piantado, sí. Y, la, y a lo mejor le da bolilla, sí, qué sé yo. Eh, huya de los trajes de baños rectos y poco cavados. Ah, ah. sí. Poco cavados, Sí. Sí. sí. Eh, sí. <risa> Por favor. Sí. Yo los quiero... No los quiero cavados, ¿eh? No, no, no. Quédense tranquila, señora. ¿Por qué tiene que huir de los trajes de baño? Cuando ve un traje de baño recto, sale salí, rajando. Sale rajando, salí rajando. Sí. La, la vieja. Bueno, si usted, señora, tiene Las... tronco largo... Pe. Eso sí que no me lo esperaba. No. El mismo problema tiene un limonero que tengo en casa. ¿Qué? Lo conozco, qué el ¿El limonero. Se le quise por una malla, no un claro. tengo de pobre. En ese caso si usted tiene eh, eso que acabamos de decir, opte por los bikinis, no, sí, opte por los bikinis estilo competición. ¿Competición de qué? O los enterizos cavados, o con detalles como frunces, o calados. ¿Frunces de qué? De, es cuando entra el agua. Claro. No, este es muy buen traje de baño, pero cuando entra el agua se le frunce. Ah, sí. En el Caribe no pasa, pero acá, en Mar no. del Plata. El agua fría, no. sí, sí, sí. Esta tela es buena, pero el agua fría, sí. imagínese eh, a mi marido. Bien. Eh, pancita, si usted tiene pancita, sí, tengo. se disimula con estampados geométricos que contrarresten la redondez del ardomen. ¿Cómo? Estampados geométricos como los que claro, tiene usted tatuados Figuras geométricas, pero menos el círculo No, el círculo no, no, no. Tienes el triángulo, el cuadrado, sí. Sí. el trapezoide sí, claro. El paralelogramo propiamente dicho, etcétera Usted dice, buenas tardes Buenas tardes eh, Buenas tardes señora, eh, ¿sí? ¿Qué deseaba? No, venía a buscar, de, me voy de vacaciones y estoy ah. con un poquito de panza ¿Y qué quiere? ¿Qué quiere? Un venía a comprar una malla Ah, yo creo que venía a hacer confidencias No, no <risa> venía, a... venía a buscar una malla Y como usted debe tener muy buen ojo Ah, oh, sí como... <risa> como se dedica esto, ¿no? Y entonces quería saber si tenía alguna malla Con alguna figura geométrica para disimular la pancita Ah, sí, efectivamente Eh... Yo soy el creativo. ¿Pastichotti? Sí. <risa> Diga, patrón. ¿Por qué no le acompaña la señora al probador? No. ¿no? Sí. Perdóneme. Pero no desastre. Él, él le va a hacer los frunces no, donde... No, no, no, no, Yo pechón, le tomo no, las no, bebidas. Diga, no, señora. Con la tiza, le marca. No, no, Lleva no. bastante tiza, pastichotti. ¿Sí? <risa> Venga, señora, acompáñeme. No, no, ¿cómo voy a volver yo a mi casa con, con, con el cuerpo marcado? por No, pero le vamos a marcar por fuera, señora. Sí, ¿cómo le sí, a marcar por que dentro? No. Pastichote, ni si te ocurra. ah <risa> oh, ¡Ajá! No. Prefiero que lo haga por fuera, prefiero divorciarme antes que lo otro Este pastichotti no, es lo no, que no hay Mire señora, eh, ¿sabe lo que tenemos también? Un modelito sí. que se está usando mucho Que eh, aquí en el esternón, uh -huh. en el estergoris sí. eh, eh, Le cuelga una pollerita Que va hasta ah, donde como... usted, es como una cortina sí. Como la malla antigua, dice usted sí, sí, es, es Como una cortina y lo tenemos de colores muy alegres Para disimular la tristeza Ajá. Eso para la panza, pero yo tengo la particularidad, sé que soy una clienta difícil Soy de tronco largo y, claro. y caderona sí. Tiene las patas cortas sí, y el tronco largo sí. Se lo permito que usted me lo diga porque claro. es un especialista sí, yo, no, ¿no? yo solamente sí. no se lo estoy diciendo como quien le dice un piropo en la calle Claro me habla como un médico, ¿no? Yo, yo le hablo como un médico. Miró y le digo, a "Usted ¿eh? ya veo que sí. efectivamente, ¿no? Eh, bueno. ¿Y qué talle tendría yo ya que tiene tan buen ojo no, usted? No, claro, no, no. Eh, tenemos que hacerle un talle especial. Nosotros para las patas cortas. Sí. ¿Sabe lo que hacemos? Dígame. Eh, usted mantenga las patas siempre derecha, no las doble. Uh -huh. Porque cuando las dobla, se dan cuenta dónde está la rodilla. <risa> Te dice que las tire para atrás, bien para atrás, ¿no? Tírela bien para atrás y le metemos una rodillera nosotros, Ajá. más arriba de la rodilla. <risa> y después un bombachón. Claro. Empieza el bombachón y ahí se le terminaron las piernas, pero nosotros hacemos ver como que sigue. Como que, claro, que me sigue el bombachón hasta la, la rodilla. muy junta uh -huh. y asunto arreglado. Pero voy como a estar cómoda. El, como tiene el tronco largo, sí. nosotros le ponemos la cintura donde queremos, como acabamos de claro. decir etcétera ¿no? y, y el elástico se estira bien Porque como al ser de tronco largo Siempre los elásticos me quedan sí, muy tirantes claro, Y me da la impresión que se me va a salir la malla Los tiradores, ¿no? Sí. El tirador plateado eh... ¿No probó veranear en la montaña? <risa> bien Otra otra este, monografía para las amas de casa que nos han consultado y recontra consultado, es la siguiente. Pava sin sarro. ¿Cómo? Pava sin sarro. O salvataje para tortas crudas. ¿Cómo salvar una torta cruda? bueno Yo creo que vi un documental de Greenpeace sobre el tema. Y había naufragado un barco que llevaba tortas <risa> crudas. crudas. Sí. Olvídese de las manchas de mate uh -huh. Bueno, las manchas de mate es cuando uno Le escupe el mate, la escupida inicial del sí, mate del primer mate ¿no? el, el primer eh, sorbo, sí. uno lo escupe Pero tiene que hacerlo en la pileta a veces está, Hay que tratar hacer en la pileta sí. Pero por ahí, uno está hablando sí. o algo Y se, se lo tira encima a una amiga lodo. Y bueno sí, no ¿Cómo sale más? Dice, una pequeña diferencia en la temperatura Del horno Eh, puede resultar en que una torta se cocine mucho por fuera Pero quede cruda por dentro Vamos La a... famosa torta arrebatada Claro eh, Si la sacamos del horno Estará arruinada Pero si la dejamos adentro eh, claro, Se queman toda por fuera No, no la podemos comer Claro <risa> Qué dilema Qué hay que hacer Qué dilema Alejandro ah. Qué decisión tomar en ese momento, ¿no? ¿Eh? Sí, y sí, se cúbrala con papel, manteca, y ponga el, el horno en llama mínima y tírela, señor. Sí. <risa> Empiece de vuelta no, todo. Sí, sí, no, tiene la torta por dentro, la horna, torta. Y, y, y, y, hay harina por un lado, manteca no. por el otro, una pudiera afuera, hasta ya está, lo que arranca mal... Sí, no eh, tiene más remedio. No, sobre eh, todo lo cocina. mejor eh, cuando uno invita a tomar el té, <coughs> sí, amigas. Sí. Ah, porque es, eh, eh, yo soy muy delicados sí. en ese sentido, eh, invito mucho a tomar el té a personas, no solamente amigas, sino personas del ambiente artístico. Ah, invita a su casa. ¿A, eh, ¿a quién invita, eh, por ejemplo, eh, usted? No le puedo nombrar, pero le puedo, sí, le puedo nombrar. <risa> Un Yo le puedo hablar nombrar a un Ulises Dumont Ajá. A un Víctor Heredia A un Juan Alberto Badía sí. A un Gabriel Rolón también No uh -huh. Sí, también también ¿Y usted tiene la costumbre inglesa De que sea a las 5 de la tarde? Ah, sí punto. A las 5 y media en punto ¿Por qué? ¿Por la diferencia de horario? Sí, no sé eh, Yo compro Faturac Eh, y usted no sabe lo angurientas oh. que son las la figuras del espectáculo. Pero qué factura compra? Tiene que comprar masas, ¿no? Factura. No factura, una una tortita negra, pero Yo mando a comprar facturas siempre y no siempre traen las que yo la que usted pide. Las que yo pido, a ver, y el otro día se armó una, porque no son iguales todas las facturas. Y no, algunas son las tortitas negras, El pan de leche, el pan de leche o, sí. o vigilán eh, berlinesa o vigilán de otra llena. ...esas unas con una cosa verde arriba... Sí, está, están... ...que no tiene ni nombre... ...no tiene ni nombre, que son... ...sin nombre... ...sin nombre... ...efectivamente... ...sí... ...bueno, y la otra vez... ...eh... ...bueno, presenté una... ...plato... Uh -huh. ...muy bien presentado, ¿no? ...agregue un plato y le metí la factura adentro... ...claro... <risa> ¿no? ...eh... ...antes venía con... ...directamente con la bolsa... ...pero todo rompido... <risa> Abriendo el papel para eh, que quede... Clínica. Claro. Bueno, llego y ya vi que había un momento de tensión, ¿no? Porque había algunas buenas y otras más o menos. Y yo vi algunas miradas... Oh, oh. Que se iban a sacar los ojos. Que eh, se iban a sacar los ojos. Es verdad que hay un famoso, muy famoso, que fue a su casa, que separa la que les gusta y se la pone al ladito del, de una la taza. Ah. Yo no permito eso. No, no permito eso, no Yo voy pasando Aquí Y les... cada uno va agarrando como si fuera Como si les diera lo mismo claro Pero no les da lo mismo no. seguida salieron ahí manos que venían de todas partes Y hasta que se produjo una situación violenta Una situación violenta porque ¿Se recuerda con qué factura? Sí Era la última berlinesa que quedaba Después venían todas las facturas que eran cuatro copas Ya las buenas las habían agarrado todas Quedaba una berlinesa y se acerca Víctor Heredia sí. y ya la estaba agarrando uh, sí. y sale una mano Norman Brisky con esa rapidez característica sí, de Norman oh. pero entonces Víctor Heredia agarró un palo que había ahí uh. y oh. lo dio en la cabeza y agarró él tratando de disimular no si, sí, como hablando de otra cosa y Norman cayó ahí Y eh, dijo, no, eh, puede ser. Eh, yo ya me la había agarrado. Factura tocada, factura de ah, uno, ¿eh? Y Víctor Heredia se la comió. Ah, el, delante de él se la comió. Se fue, Norma que se fue. Al rato vuelve con un revólver. Oh. No te, no podés seguir vivo, <risa> ¿Y Víctor? Y Víctor, eh, todavía se estaba arreglamiendo. Claro. Y le quiso pedir disculpas. Eh, no, pero no puedo. No, Entonces, eh, se me ocurrió la peor idea. Traje más factura. Oh. ¿Para que Ahí ya todos perdieron eh, la cierta educación que habían mantenido. Y directamente se arrojaron. No, muchachos, ya que hay... ¡Oh! ¡No! Sí. ¡Oh! Los ojos se le salían de las órbitas, se agarraban del pescuezo. Sí. Uno con una punta del vigilante sí, y el otro con sí, la otra punta, la ¿no? tirando Pugnando así. por el vigilante. Eh, de aquí, otro que tiraban tiros al aire. Oh. Hasta que al final vino la policía. Y claro. La policía, timbre. ¿Quién es la policía? Atracó el camión de culata. Claro. Adentro todo. Ah, fueron todos fueron presos. Todos presos. Y tiro los vecinos, imagínense. Oh. Mirta también. También. Oh. Con un vigilante ahí en la mano A medio comer <risa> Esta no te la perdono <risa> y... Me imagino que habrá suspendido Los té sí, sí, No, no, no No, no se puede invitar O Torta que es todo lo mismo, pero nadie la quiere la torta. No, la torta ah, no. No, yo no quiero, yo no quiero, yo no quiero. La, no. ¿La hizo usted? Sí, sí. No, no. Aparte porque le queda medio arrebatada sí, afuera cruda adentro. Tengo un horno que anda mal, me queda crudo adentro sí. y carbonizado por fuera. Lindo sería, no sé si alguna vez vio, el efecto contrario, no existe, ¿no? ¿Cómo es el efecto ¿Cocido contrario? por dentro y crudo por fuera? Sí, sí. es muy ¿Cómo raro. se llama? Es muy raro, no se da raro, nunca, ¿no? No, no, ¿no? Los franceses no lograron ese efecto. <risa> no, no. Quizás logrado. en algún restaurante muy exclusivo se, se haya logrado, ¿no? No lo ha logrado. Crudo y crudo también, vale. Crudo y crudo sale. Sí. sí y, y cocido y cocido. Qué, ¿Cómo le gusta la carne, por ejemplo? A mí me gusta punto. La carne, a digo, a ¿cómo punto. le gusta? ¿qué quiere decir? ¿Te voy cómo me gusta la a carne? A punto, ¿qué quiere decir? A punto es ni cruda ni cocida ah, no le gusta nada <risa> volvió Rolón <risa> vuelta y vuelta no le gusta no, nada. lo que pasa es que los que saben que no es mi caso por supuesto dicen que los argentinos solemos comer la carne muy quemada y que hay que comerla más vales crudas ¿no? ah, sí. los argentinos sí, en general en general sí que es decir, las... eh, ¿qué es un argentino? una persona que come la carne muy no, co... en Japón la palabra que designa a los argentinos Es la misma que designa a las personas que comen la carne Sí, muy cocida Muy cocida Sí, casi En el mal. Japón economizan palabras Sí, sí, dicen que no sabemos hacerlo Que normalmente tiene que tener el jugo ¿Quién que... ¿Quién Práctica Bueno, los grandes japoneses che, los, claro. Sí, entre claro. ellos Lo dicen, pero nosotros no nos damos cuenta No, no Por no. esa cosa que tiene el argentino Es que no habla japonés ¡Ja, <risa> Yo lo que suelo hacer... Eh, hay un, un amigo que siempre me invita a tomar el té, que es pedicuro. Oh, y él hace unos escones muy ricos. unos escones, Lamentablemente se le pegan. Ajá. Eh, bueno Pero son muy ricos es, escones, ¿no? Se le pega y, la base, no sí, le queda la sí, base. Sí, pero nada, traen un plato y él eh, está atendiendo sí. y sirve escones. ¿Pero cómo? ¿Mientras está atendiendo está, está haciendo un pie? Está tendiendo, está eh y cortando sí. una cutícula. Sí, sí, Algunos de los clientes incluso agarran los escones con las patas, ¿vio? <risa> es que los tiene ahí arriba de la mesa. Permiso, Y y agarra con las patas y se lo comen. Pero eso es, eso no es queda mar, bien, pobre. por más que te estén haciendo eh, este los pies. No, es muy feo. Vos estás ahí, permiso, pero con la mano. Yo le dije un día a uno, porque agarró con los pies, el tipo le digo, "Eh, loco." <risa> Y me dice el tipo, pero bueno, aprovechando, ¿no es cierto?, que me estaba haciendo el otro piso. Claro. Este no me lo estaba haciendo. Claro. Le digo, oh, sabes lo que te voy a hacer? Yo a vos le digo. Eh, porque además manoseó. Lo fue en tocando, realidad no manoseó, sino... Buscaba que, el más. Eh, lo manoseó con los pies, y si me permite lo oxígeno. Sí, claro. Los pieció, digamos. Sí, ¿no? algo así. Eh, ¿Y qué hace? ¿Le apoya el pie y lo prueba a ver si está sí, bien? si está blandito, claro. qué sé yo, separó uno del otro, <risa> eh, lo tanteó, sí. se os pasó uno por la planta de los pies. <risa> y eso molesta, ¿no es cierto? Y sí, sí claro. molesta. la verdad que sí, que no es muy agradable no, que alguien no. pase. Y cuando lo, lo, lo toman con el pie, lo... Sí. llevan a la boca con el pie llevan lo tira boca, para arriba y lo... una según, según como sea esta persona de personas que si sí llegan a la boca Ajá. con el pie yo llego así ¿Ah, si sí, sí. yo cuando por ejemplo eh, se me cae un caramelo estoy descalzo en casa así eh, lo junto directamente del piso y me lo llevo a la boca con la pata con mire qué porque eh, eso gran sí. virtud de los bebés dicen que a cierta edad ya no alcanzamos a este, depende ¿no? sí, sí, claro. eh... pero hay gente que lo tira para arriba así, claro Claro. Bueno, la Pero verdad no sé, que no, le pido le que no me invita. estas intimidades. No sé, y será porque estamos acá hablando, ¿no es cierto? Cada no se uno suelta, tiene su historia. No. Yo, por ejemplo, eh, tenía una novia que una tarde se metió adentro del horno porque la torta la, la, la tenía cruda. Y ella se metió... Y se metió, a ver, a ver, que yo le clavó un palito, a ver, sí. a ver, y se cayó dentro del horno. Uy. Y esa... Tapas que se cierran de golpe, ¿no? Se cierran blum, adentro, era muy petiza, ¿no? Claro. Y... ¿Y usted estaba esperando en el living? Por casualidad yo estaba esperando en el living. ¿Prendido el horno? El prendido oh, el horno. Y en el living sí. yo empecé a sentir un olor a amor quemado. pasión. A pasión. Y dije, algo se está quemando, sí, lo claro, siento al respirar. respirar, claro. Y fui, miré por el visor, menos mal que tenía visor. Eh, menos mal que tenía visor porque si no yo de discreto no hablo. Claro. Apretó la luz, vio que eh, tiene un botón no, con no, la no, luz. No, sí, miré adentro y la vi que estaba ahí ya medio quemadita, medio morecha, ¿no? ¿no? Y le golpeé. Eh, me miró así Le digo, "¿Estás bien?" Y me dice, abrí. Y, y le abrió. Le abrí y salió. Eh, claro, me hizo sacudirse así, ¿no? Pero bueno, el amor que estaba poniendo ella por ofrecerle la torta, claro, ¿no? Claro, todo por ofrecerte una torta, porque pensé que si te daba torta cruda no me ibas a amar más. ¿No probó si sí estaba cruda por dentro ella? Eh, no. Y le digo, ¿cómo puedes pensar eso? Claro. ¿Cómo puedes pensar que yo por un pedazo de torta no no te voy a amar más? Digo, no te amo más, efectivamente Eso pero, te venía a de decir Pero no tiene que ver con la torta claro. Ni tiene que ver con vos no. Ni tiene que ver con nada Andate Así chamuscadita y Quedate todo Quedate tranquila, digo No te amo más, pero por la torta no es Mismo la torta, si querés, dejala Claro Que no haya rencores entre nosotros Claro, claro, digo Lo menos que quiero es que haya rencores entre nosotros No quiero que haya nada Y apúrate le digo, por favor, rapidito porque está por venir otra persona que a la cual yo amo. Claro. No sé si me entendé. No sé. <risa> Pobrecita, prácticamente sin molos, sin sentido ella, ¿no? Eso lo que me dijo, me dijo, eh, me inmolo, me inmolo, le digo, me dice, "De gusto." Me inmolo de gusto. Claro. Me dijo, mientras se sacudía... <risa> los pelitos ya ha muscado. Los pelos ya ha muscado, ¿no? Y dice, y la torta me la llevo. Me ah. ¿Y usted cómo reaccionó? No me importó. Ah, no. y Bueno, se la hago corta porque viene el noticiero, ¿no? Sí. Eh, se fue, se fue. Sí. Y, este, y justo entró la, la otra chica, ¿no? Y dice, esta es la mujer que te ama ahora, me dijo. Eh, no, dice, la, justamente, dice, yo venía a decirle que no, que eh, no lo amo, más. dice, porque, bueno, no viene al caso, dice, sí. se fueron las dos juntas. Y usted quedó solo y con yo la yo quedé torpe. solo, miré, y eh, alguna. Claro. Se fueron las dos pausas.